cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Cuánto falta para que se arme el Harlem Shake este acá? El sábado de las estaríamos armando el Harlem ahí enfrente de ustedes. Bien, el Harlem Shake que, este, para aquellos que no conozcan, les vamos a contar, es un baile que se puso de moda en Internet, que ha este, recorrido el mundo, diferentes personas lo han hecho, y que no podía faltar la oportunidad de los correntinos también poder hacerlo, ¿es así? Totalmente. Aparte, cabe destacar algo que, que, que se está hablando en la mayoría de los blogs en Internet. Eh, jamás hubo un suceso en Internet que tanta gente se copara a hacerlo en versiones y que lo suba a Internet. Claro. O sea, tuvimos mucho éxito como fue el Opa Gagnansky, que todo el mundo lo miró, pero que la gente se levante de la computadora, vaya y haga un video y lo suba, claro. es la primera vez en la historia que hay semejante interactividad. Y bueno, y viendo eso yo dije, bueno... Vamos a ponerle fila, vamos a hacer unos claro. clientes capaz Que capaz lo podamos hacer logroso Y sí, de hecho, eh, imaginamos que A ver, para que la gente entienda de qué se trata Es una música que arranca de una manera Y va, está una persona solamente bailando Y el resto todos quietos, digamos, en, el, en la filmación Y de repente cambia la música Y se ponen todos locos Es una fiesta así, todo descontrolado, ¿así? Exactamente ¿Es Bien es? Es prácticamente un baile, un tributo a la delirancia, podríamos decirlo, porque es un baile tiene sentido, todos están disfrazados, hay gente que no, está haciendo cosas que uno no entiende por qué, claro. pero pasan. Y claro. eso a veces es lo divertido de ver estos videos, digamos. Ahora, este, ¿hay algún reglamento o algo, Rafael, por ejemplo? No te puede venir ninguno desnudo, por ejemplo, ¿no? No, el no reglamento por favor. básico El reglamento básico que hay, eh, arrancando desde lo más tranquilo hasta lo más grande, es primero... El primer bailarín que aparece bailando tiene que tener un casco de moto puesto en la cabeza, eh, siempre se hizo eso. Eh, y después, hablando del tema del evento que se va a organizar acá en Corrientes, uh -huh. primero nada de nudista, segundo, tener paciencia del compañero de al lado, que eso lo vamos a hablar este día, porque claro. si lo vamos a puede generar Ahora, evento. Rafael, pero tened en cuenta de que to, a, más de uno se va a querer destacar sí o sí por sobre el otro y imagínate ellos se van a un despiole. ¿eh? Lo, habíamos, lo, lo pensamos, por eso con, con otros dos amigos que me están ayudando con eso, vamos a tratar de poner tres cámaras, dos que estén filmando a la altura de, de las personas y la otra vamos a poner arriba un barco, cosa Ajá. que tome una vista aérea digamos, de todo el público que está en ese lugar. Perfecto, habría que poner una de acá desde CNQ Radio, de hecho la vamos a, a charlar, ¿quién estás ahora? Disculpame, Mónica Campetti está, ¿estás ahora? ¿A qué hora es? ¿A las seis de la tarde? Sábado a las 6 de la tarde nos juntamos para arrancar 6 y media, más o menos estaríamos largando al Harlem. Bien, bien, voy a venir entonces. Che, ¿puedo, eh, ¿necesito alguna vestimenta especial o cómo? Y eh, lo que vos quieras ponerte cualquier tipo de disfraz, sirve yo he visto tipos que se fueron disfrazados con cajas de televisores por todo el mundo. Por ejemplo, claro. Pero ahora, es lo que vale. Rafael, en todos los Harlem Shake, algo que se destaca es que hay uno que está siempre con un casco. ¿Ya está ocupado ese lugar o puedo ocuparlo? No, está y pusimos una regla para decir quién es el que hace el casco. Ah, eh, eh, se va, va. a ser hombre se a... que raya. Se, va, se van a buscar ese día los que estén mejor disfrazados, se lo va a hacer pasar al frente de todo el grupo, Ajá. se va a pedir que se haga una ovación por cada traje, según la gente, el que más le gusta, y el que se decida la mejor ovación por su traje, va a poder, si decide él, ser el bailarín del principio, o puede elegir a otra persona que él conozca, que diga, yo quiero que vos bailes, ya se decida. Ah, mirá, full la democracia, en el Carlos M. J., mirá, oh, che, y hacemos ya un reglamento y lo ponemos a nivel mundial, muy bien, che. Y, sí. y la verdad, la verdad nuestra idea es que en internet hay muchos videos masivos de mucha gente haciendo, pero lo único que contabilizó la gente que tal vez en internet uno que se hizo una cena, que se contaron 320 personas ah, yo, no me quiero agrandar, yo no me quiero agrandar al evento pero nosotros ya tenemos en Facebook 564 personas más Bien. 170 que dijeron que capaz iban capaz eh, iban, y bueno vamos y a... tenemos suerte y cumple la gente y la contabilizamos podemos llegar a superar el Harlem 6 más grande conocido en internet digamos Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0